Hola, ¿cómo estás? Jairo nuevamente y en este audio voy a escribir contigo una posibilidad muy interesante que con el tiempo se puede presentar al ir desarrollando y trabajando tu sitio web y es la creación de productos virtuales pues dada la misma naturaleza de, de un sitio web que es eh, un espacio virtual disponible en escenarios y medios virtuales pues no es nada salido de los cabellos que en algún momento puedas tener tus propios productos virtuales y cómo se llega a esto, o cómo puede surgir esto, y te lo comento así, en este momento iniciando, porque se me hace importante que tengas presente la idea, que en caso de presentarse, pues ya tengas un contexto en el cual la puedas desarrollar. Eh, en primera instancia, pues tu sitio web está orientado a la comercialización y divulgación de tus actuales productos y servicios que digamos pueden ser de alguna forma productos o servicios que se desarrollan de forma presencial, física y eventualmente eh, en el caso por ejemplo la prestación de servicios como consultorías o asesorías las puede realizar por medio de medios virtuales como las conferencias vía Skype u otro tipo de herramientas disponibles. sí Entonces digamos que actualmente tu negocio a raíz de, del ejemplo que me escribió en estos días un... Un usuario de, de la plataforma es la creación de panes, o sea, la panadería. Y en, en el caso tuyo, pues estás creando, o en el caso de este ejemplo, esta persona está creando un sitio web para dar a conocer sus panes y eventualmente, pues, aumentar el número de clientes que consumen sus productos de panadería. Eh, entonces, por ejemplo, pues se me hace interesante este, este, este ejercicio porque de alguna forma pues eh, el dueño de, de esta idea pues tiene muy claro cinco productos que se destacan en su comercialización y en su venta y eh, en la, en, al estar pensando por ejemplo el contenido dinámico de que se pueda asociar a la comercialización de panes pues podemos encontrar varios puntos interesantes por ejemplo eh, la calidad en los procesos de la fabricación de las materias primas y cocción de un pan, no explicar un poquito ese proceso. Hay hay personas, por ejemplo, el caso mío que únicamente consumimos el pan, pero desconocemos, por ejemplo, que hay detrás de de de, de la eh, preparación de un pan, no las materias primas que se utilicen. Eh, por ejemplo, a nivel de historia podrías también crear ciertos tipos de elementos, eh, el, la historia del pan, cómo surgió el pan, las clases de pan, eh, los tipos de harina. Eh, las las dietas presentes en el pan eh, bueno muchísimas muchísimas historias relacionadas con el pan que de alguna forma nos sobra y, eh, y sería interesante que uno como usuario de estos productos pues conociera no eh, también por ejemplo a nivel de, de de eventos que creo que es lo que maneja este este este personaje crear eh, eh, sugerencias o como menús de opciones al momento de consumir el, el pan ¿no? Eh, pues yo no es, no conozco muy bien la actividad comercial de, del ejemplo al que me estoy refiriendo pero por ejemplo se me viene a la mente eh, no sé, para banquetes en los cuales eh, solo se manejen carnes pues hay cierto tipo de pan que se puede manejar eh, entonces compartir esa experiencia o dependiendo de la hora si es un desayuno o una cena el pan fresco o el pan alineado, eh, sí, eh, generar muchas historias relativas a eso. Bueno, entonces en algún momento tú por ejemplo te das cuenta que hay ciertos tipos de artículos o de contenidos de los cuales tienes mayor retroalimentación o te hacen preguntas o, o de alguna forma estás intuyendo que hay ciertos temas de todos estos que has venido compartiendo que, que tienen una respuesta más interesante que otros temas. Cómo mide uno las respuestas, pues muy sencillo, el, el número de comentarios, los correos electrónicos, las preguntas. Uno en algún momento, cuando ya llevas digamos un tiempo recorrido en la publicación de tus de tus contenidos, especialmente los dinámicos, y también con la publicación de eventualmente cuando lo aprendas de los boletines, tú te das cuenta eh, sin necesidad de manejar estadísticas muy serias o, o muy elaboradas. Eh, qué tipo de, de contenidos son más eh, o generan mayor tracción entre tus entre tus usuarios entonces muy probablemente dices oye este contenido pronto lo podemos desarrollar más y eh, lo podemos desarrollar a través de lo virtual como por ejemplo con una serie de artículos en los cuales se profundice ese tema o también podrías hacer por ejemplo unos audios unos cortos audios tres o cuatro de 20 15 minutos en los cuales estás eh, detallando y ampliando El, el tema o también podrías valerte unas presentaciones eh, para ser grabadas y transmitidas como videos o eventualmente eh, complementar la, la mezcla de ambos, no artículos más texto más audio todo eso lo puedes hacer de alguna forma y ahí puede surgir un producto virtual por ejemplo la entrega de cierto material o el acceso a cierto material Tú por eso puedes cobrar un dinero. Lo puedes entregar una parte gratuita y la otra parte, digamos, ya que es un tema avanzado, premium, especializado, puedes cobrar un dinero. ¿Cuánto se puede cobrar por un dinero? Pues realmente, digamos, el valor está más en función de lo que puedes ofrecer a tus potenciales usuarios y, y evaluar cuánto les costaría a ellos recibir esa información. Por ejemplo, hacer un curso de pan, pan casero, haz tu propio pan en tu casa o un curso de galletería o o un curso para hacer pan dietético, no sé, se, se me está ocurriendo ahorita, y puede ser un curso grabado en video o con solo imágenes y audio en las cuales tú, tú explicas estos procesos y generas tu, tu, ya tu primer producto virtual. Y eso es muy susceptible de hacerse porque en el momento en que la, los, los usuarios, tus clientes y potenciales prospectos te identifiquen como una persona experta en esa área de conocimiento que manejas, que te lleva a la creación de tus productos o tus servicios, y si uno eventualmente detecta ciertas necesidades que quisiera tener o, o solucionar por ciertas capacidades que, que tienes tú como experto de, de este tema, pues eh, uno no lo piensa dos veces y, y te compra un producto o un servicio. Entonces realmente los productos virtuales es una opción muy muy interesante, básicamente lo virtual hace referencia a cualquier elemento que se pueda obtener a través de internet, entonces pues es la descarga de un texto, la descarga de un audio, la descarga de un archivo, o el acceso a un texto, el acceso a un audio, o el acceso a un archivo, digamos que que lo virtual en cuanto a eso no tiene límites y una gran ventaja de lo virtual es que una vez que tú tienes el producto la replicación tiende a ser cero sí no tienes que volver a crear el producto porque el producto ya está entonces la producción en masa de lo virtual es o tiene el potencial de ser infinita y limitada porque teniendo ya el producto lo que tú realmente debes es administrar y gerenciar la la, la distribución como tal del, del, del producto y eventualmente el tema de mercadeo entonces Eh, de mercado de divulgación. Entonces, el, el el el tener productos virtuales es una opción muy muy interesante. Tiene bastantes beneficios comparado con la con el el producto físico o el servicio físico que requiere presencia de tiempo y es una opción que debes tener presente, eh, especialmente si tienes tu sitio web que que tienes un potencial de generar una nueva línea de negocios o una nueva línea de productos en pro de el el mejoramiento financiero de tu actividad productiva.